A grabar. Hola, ¿qué tal, Leire? Pues nada, llamada para las entradas del teatro, para este fin de semana. Eh, esto. Eh, bien, sí, ¿te parece bien? Venga, pues pues ya está, ¿no?